es ahora mismo y es trónica un programa que entama ahora eh, desde las 9 hasta las 11 de la noche aquí en radio crash en la radio libre de sesión en el 105 era fm y esto y un programa que dedicamos al tecno y a los sonidos oscuros del underground rítmico porque además hoy traigo la mayoría de la música en casete y de sellos eh, que son bastante minoritarios pero no por ello menos importantes. Así que así vamos a empezar con alguien un poquitín menos underground, más conocido eh, por lo menos al nivel que estamos aquí eh, puede ser bastante underground si lo relacionamos con otra gente eh, más mainstream pero eh, y un productor que se llama Shiga y que ya tiene una trayectoria bastante importante a esos espaldes y, edita en sellos como este que tenemos aquí su último trabajo, Token, eh, uno de los principales sellos de, de tecno europeos y bueno, y un productor que y he pinchado a bondo en, en toda Europa por los más renomados DJs de la escena Tecno. Eh, su último disco, Eh, es un álbum eh, se llama Metabolins eh, como digo, con el sello Token editado y la verdad que está muy bien muy bien, muy bien producido y con mucha variedad y muchas eh, ideas eh, interesantes como la que va a sonar ahora aquí en el tema Black Massing algo así como haciendo mis snares. Suena el nuevo álbum de, de Siga, que eh, y un productor, como os dije, de los más conocidos eh, en la escena tecno europea. Él y de Londres, pero llámase en realidad Jenshaw, pero vive en Berlín y, y desde ahí se mueve eh, y desarrolla. El trabajo. Vamos a poner otro tema, un tema que estaba escuchando antes y me da la pena ser escuchado. Eh, a mí tiene unos sonidos que me recuerdan mucho a, a Mulero, pero quizás también porque Mulero pincha mogollón a, a Siga. Y el tema en cuestión se llama Down. Pues bastante exquisito y el tratamiento que falla aquí. Este llega a las rever y a los delays, eh, dándoles mogollón de espacio y un poco simplificando para dar notoriedad a estos elementos, a estos efectos. Y bueno, vamos a empezar a poner cintas, vamos a. a ir con el compañero griego restid Plagona, que ye, eh, en realidad Dimitris Doukas, ye un productor que se mueve así entre el noise, el techno, lo industrial y el ambiente más oscuro. Eh, lleva ya editadas unes contestantes en diversos sellos eh, así... underground, el primero que vamos a poner aquí, vamos a poner un par de temas de, de los últimos trabajos de él, y es bastante prolífico también, eh, de Fechu tenemos aquí dos tintes que están editáis por dos sellos distintos, pero casi a la vez, eh, la primera es eh, Cover with Contempt, eh, editado por el sello Moral de Fit, un sello de Copenhague eh, muy guapo de, de Dinamarca, que edita, tiene editado a Restif Blagona otras veces y también otros que solemos poner aquí como Short Legme que nos presta mucho y bueno este, este productor eh, está allí absoluto underground y además tiene un contenido político importante la intención de los temas un contenido de de tipo libertario, anarquista o, vamos, bastante político y ahora está empezando un poquitín a, a ser, a, a focalizar la atención de gente eh, más amplio y parece que va a ser el próximo, el próximo nombre que va a estar en todos los boques de... los amantes de este tipo de música eh, de este próximo año. Vamos a poner el tema que abre esta cinta que se llama Luck of Virtue y esperemos que la pletina eh, no nos juegue ninguna mala pasada. Mm -hmm. está respondiendo bien. Este... Restit Plagonan eh, no hay música, no hay un techno para eh, va a ser consumido en el club, con unos bombos que suenen perfectos y todo que tiene su sitio, sino que hay una música a mi modo de ver muy expresiva y más destinada a la... Al consumo o a escucharlo en, en casa en, con tranquilidad y a provocar también eh, sentimientos y emociones eh, eh, eso, escuchándolo tú mismo en casa que hay una tendencia que yo creo que está poniéndose bastante generalizada entre el mogollón de, de gente que se dedica a a este tipo de música o que tiene un poquitín el tecno como base pero que también abarca estilos como Prist estilo Plagona que va también al noise a, a rollos más industriales o a cosas más ambient y, y sin ello sin que ello resulte contradictorio ni que vamos ni, ni choque al escuchar un, un tema eh, de un palo y otro tema de otro y a la vez que esta cinta en de Moral Defeat eh, saca otra con Jerevan Tapes, que también tenemos aquí Jerevan Tapes es un sello italiano también muy prestoso que también pusimos aquí varias veces eh, tiene unos tintes muy, muy guapes de gente como Mercants, por decir a alguien que se me viene ahora a la cabeza y este trabajo se llama Commitment eh, to the truth y la canción que va a sonar se llama Art Quiver in Desire Eh, como veis ya muy muy motivo, muy motiva la música que fa y yo creo que va a ser de, de los que van a estar en boca de todos de aquí de todos y todos de aquí unos meses yo creo que va a pasar un poquitín lo de adular Resín con este hombre eh, y este Dimitris Doukas tiene también su propio sello que se llama Several Mirror Promises y que edita cosas así también bastante ruidosas e industriales. Especialmente me presta un proyecto que se llama Matriarchy Roots, eh, un poco las raíces del matriarcado, también bastante político en un sentido anarcofeminista. Esta cinta, eh, como digo, tiene un poco bastante de noise, más que de tecno, pero tiene un sonidazo que merece la pena ponerlo. Eh, vamos a, a ver si nos suena el tema Female Power. y una suerte que en Radio Crash eh, todavía conserven una peletina porque en mogollón de, de sitios ya les tiraron y casi nadie tiene una y así nada podemos poner el material tal como nos bien, en cinta y otro proyecto de este diseño del Restir Plagona eh, de Several Promises Se verán Mirror Promises eh, y Magdalena Zapazi que no son otros que Penélope Fiáenz y DJ Loser. Que, DJ Loser y otro productor griego que también edita en varios sellos de cintes. Así un techno también noise industrial de baja de lo que se llama lo-fi. Y aquí en, este, en esta cinta que está bastante guapa también, eh, vamos a ponerlos en, en una canción que se llama Hunting Hops in Nightmares. Es un sonido muy eh, retro, casi de los años 80, eh, de todas esas bandas industriales que grababan en, en casete y que tenían ese sonido gochu pero, pero guapo a la vez y, y cálido, cálido en cierto sentido. Eh, así... Por ese camino van un poco estos eh, Madalenas Apací y DJ Loser, el DJ perdedor que vamos a ponerlo también en un tema que que tenemos aquí en una cita de recopilación de varios productores del show francés Down Records eh, y que la canción que viene de DJ Loser Vienen letras griegas que soy incapaz de pronunciar, pero que puede sonar de esta manera. era el dj perdedor y volvemos otra vegada al sello geroban tapes en una cinta que tenemos aquí del proyecto rm que no hay otra cosa que el nomato del músico italiano riccardo massa que y también mitad de un proyecto llamado letera 22 eh, así con rm hizo eh, dos cintes eh, que luego pondremos otra y asole yo también un LP con el sello de Joaquín Norval un productor eh, que ya pusimos aquí también el, el, el sello se llama Ideal y bueno, ahora eh, sale en este sello de cintes de Grand Tapes, tan prestoso que también eh, ponemos aquí Dabezu y El disco, la cinta en cuestión se llama The Hierarchy of Being. Y vamos a poner el tema: As in the Centering Post. <tose> terminaba el tema de RM un trabajo este de Gerard y que es muy variado tiene multitud de matices un mogollón de estilos eh, mezclados con, con una maestría sin igual y bueno aquí sale en este sello underground da fechu que lleva por nombre el de la capital del pueblo armenio Yerevan que ya bueno ya lo conté aquí una vez no voy a repetirme otra vez eh, seguimos el recorrido eh, pela cinta magnética eh, ahora con el sello Sameraila de Toronto eh, un sello que yo creo que lleva este que vamos a poner ahora que se llama es Águila que también lleva de, de Toronto y precisamente edita en este sello su último trabajo llamado Receive Instruction, una cinta bastante oscura e industrial y cañera también, eh, muy consonancia con lo que venimos poniendo hasta ahora. La canción que va a sonar se llama El soldado sacerdote, Sí, sonaban desde Toronto en, esta, en este sello Xameraila que, se que tienen cosas bastante interesantes como esto que va a sonar también a continuación eh, y un croata llamado Strayinja Aburtina eh, grabó también para un sello llamado Van Records Eh, Fai poco y en vinilo no obstante aquí lo tenemos en, en cinta también porque este se de cintes y su estilo es eh, bastante sorprendente a mí la verdad que me gusta eh, y, y lo veo como bastante eh, distinta a la propuesta que Fai, este y Sti Corata Eh, no desea de ser también un tecno derivado hacia cosas más ruidosas, pero yo creo que es bastante original, como podéis comprobar. Eh, esto que va a sonar se llama eh, the First y el, el, la cinta en cuestión se llama You Don't Need This In Your Life. Veis lo que hay una simple grabación eh, de audio, lo que rellena sobre un par de instrumentos y ya está fecho un verdadero temazo como este del, del corata Esta Jinja, Agurtina, que si queréis podéis echar eh, un huello en el sello Summer Island de... en mancam y lo mismo que es Águila hay material eh, bastante potente para escuchar. Y vamos a cruzar otra vez el charco eh, y meternos en, en Berlín con el sello Ambok TAPES, un sello que tira mucho por recuperar los sonidos de la EBM unos sonidos bastante alemanones también y vamos a poner un par de de, de proyectos los primeros son un human eh, alemanes o alemán también no sé muy bien si y uno son dos pero que suenan muy potentes y vamos a poner el tema de este de esta cinta que eh, la graban con, lo graban con amoklais como digo, amoklace y un allí que de Berlín que todos los tintes vienen en negro con un sletres impresas por encima y en una bolsa en una especie de, de, de cartucho de, de plástico así una una bolsa bueno, un diseño bastante bastante apañado y nada vamos a, a poner como digo el tema Untersund y un human eh, no humano eh, con un rollo muy alemanón como podéis comprobar con esas voces ahí que no oye que sean camarón de la isla pero que molan bastante eh, con esta música que nos recuerda tanto a la EBM como lo mismo que nos recuerda a la EBM. estos que vamos a poner también de Amok Tapes eh, que se llaman Bakunin' Comando que hay en proyecto de Francesco Baudazzi alias Violent Poison. Eh, estos son incluso más más retro en ese sentido. Recogen bastante el, el tema este más fetichista, BDSM y este rollo así sadomaso de que tanto gustaba los de al movimiento este Alrededor de la de la BBM, sobre todo en Centro Europa. Eh, esta cinta además es de los primeros que salieron con Amok Tapes eh, vamos a poner la, el tema número 4 de este de esta cinta en concreto de Vacun en Comando. <tose> sonada un reto, estos vacunin Comando el Comando de vacunin y ya hay bastante gente que está recuperando estos sonidinos de de lo que fue en su época bueno y sigue siendo un poco la EVM eh, como este a 100 mezos que vamos a poner ahora Este eh, es un alemán que, que bueno lleva ya unos cuantos años en la escena tecno y es muy conocido. Este, este tema que va a sonar está en el EP recopilatorio que saca Tommy 47 cada poco, que se llama precisamente así eh, 47, eh, 47 y... Eh, hace meses demasiado eh, basa un poco su sonido también en la EBM y un poco yo creo que la gente ya está un poco fartuca de, de llevar estos tres últimos años escuchando los mismos sonidos en la escena tecno de Europa y parece que como que se está revolviendo intentando buscar algo nuevo que yo no sé si existe pero que parece que, que se está buscando. Eh, de momento va a sonar eh, los sonidos reto también de, de la EBM, pero en la contundencia de Hazid Metos con la, el tema Systems. Sonidos muy contundentes, los de A cien mezos. uno de los principales productores de Tecno de Berlín, con mogollón de influencias de la EBM, como digo. De hecho, ya el FAEM, eh, mogollón, eh, sesiones que casi en la totalidad son de. vienen de este palo, de música industrial, EBM y post-punk. Y. vamos a seguir con más tintes eh, esta vez con eh, bardo que un proyecto de el prolífico y omnipresente jonas romberg alias bar y o tú que no conozco tanto que se llama anders Carlson eh, que tiene no mató el 2 y, todos tienen este proyecto llamado, como digo, Bardot, que está centrado en un techno oscuro magnífico, eh, con unas sonoridades muy cercanas a cosas muy diabólicas eh, que presten mucho, y su trabajo se llama Brutal Discipline, lo editaron en cinta y en disco, Y vamos a poner el primer tema, si nos suena, que se llama «Sterved to Tudez. de guapo sonaba este proyecto llamado Barg Dog eh, con su brutal Discipline editado también en casete como estamos poniendo aquí con Opal Tapes eh, nos vamos ahora otra vez a Berlín con un dúo que está sorprendiendo bastante últimamente se trata de OAK o eh, son una perellina llamados Eric Goldstein y Baset Zipora, que fue una especie de tecno atmosférico oscuro, muy inspirado por rollos industriales y ocultistas, así con mucho paisaje sonoro, muchas percusiones eh, hipnóticas. y un poco dieron la nota con el, el EP que sacaron en el 2014 eh, que se llama Auffer Resurrección con el Seyut Onwards pero vamos a poner aquí dos cosas, vamos primero poner una una grabación en directo que la verdad que lle como para escucharla entera porque yo muy prestosa no lle tecno al uso pero se desea escuchar muy bien y tienen cosas muy interesantes y la manera que desarrollan el directo también yeah, eh, muy interesante y se llama la grabación live en Marsella, la editaron en cinta con Ascetic House, una, un sello bastante conocido que ya pusimos la semana pasada y que tienen también cosas muy experimentales editáis y también en este sentido que por donde van los OAC eh, vamos a poner un trozo no sé cuánto un poco hasta que me canse para que veáis un poco cómo llegue el directo A mí en particular me gusta mucho el directo este de OAK, me parece impresionante. Y vamos a escucharlos ahora en un tema que viene también en el disco de 47, de Tommy 47. Eh, viene un tema que grabaron especialmente para este disco que se llama Anaxímenes y que muestra una cara ya más accesible al, a todas las orellas. que les pueda gustar el techno. Ahí va. Thank you. utilicen la voz también estos OAC dúo berlinés que como digo está un poquitín eh, impresionando a propios y extraños por esos tierres alemanes y centroeuropeos y vamos a terminar ya con el último tema de la noche de hoy eh, vamos a terminar con Henning Baer, que yo tuvo alemán que lleva desde el 2011 editando discos y que también hay una referencia un poquitín ya importante en la escena tecno-alemana tenemos aquí su último disco que es un EP se llama Consumption el tema que va a sonar se llama All Boys Network que yo creo que es lo más oscuro que Sale en este EP. y nada, simplemente despedirme otra vez hasta la semana que viene, que estaremos aquí si un pasa nada y todo nos lo permite. A nueve de la noche, en el 105 de la FM, en Radio Crash, con sexta crónica y dos horas de tecno y sonidos oscuros del underground más rítmico. Hasta entonces, salud y libertad.